Una secretaría es muy importante que es desarrollo humano, donde hay área de género, cultura, deporte, educación. Eh, hay que mucho que trabajar. El tema de educación, tenemos un tema pendiente que es el, el desayuno escolar. La verdad es que todo el año nuestro alcalde ha estado desde, desde el consejo quejándose el mal servicio. Ya lo hemos convocado a esta empresa, hemos tenido una reunión ayer les hemos hecho ver todos los problemas que han tenido. Ellos eh, han visto y Y bueno, nos dieron la palabra que se va a mejorar. Vamos a rescindir contrato con Eva por un incumplimiento de que no puede llegarnos eh, la leche porque hay un bloqueo en Ibega-Sama. Por lo tanto, se va a rescindir el, el contrato con ellos, de el mutuo acuerdo. Y con el tema de educación. El tema de educación es un área que, que me gusta mucho porque yo tengo una escuela de fútbol y siempre le he reclamado al anterior alcalde de que aquí en Montero no puede ser que tenga participación eh, la educación para 17 disciplinas 500 mil oleanos, lo hallamos muy insuficiente y en el fútbol en el fútbol no tenemos una cancha reglamentaria Acá en Montero es increíble pero es realidad Por lo tanto eh, yo me voy a reunir con las divisiones menores Para para ver en qué manera podemos eh, mejorar Porque son eh, teniendo la maquinaria, las niveladoras Que tranquilamente uno puede ir y hacer una nivelación Y sembrar pasto que son es no, no requiere muchos recursos Por lo tanto simplemente es, es voluntad Y yo me voy a reunir con, con los presidentes de las divisiones menores Para ver cómo podemos ver la nivelación de las canchas Y, y la iluminación de, de alguna cancha en uno distrito también, no porque hemos visto que el deporte se más los niños pueden de, de noche que de día. ¿Se reanudó la entrega del desayuno escolar hoy como estaba previsto? Sí, nosotros tuvimos una reunión ayer con la empresa porque ya lunes y martes no hubo la distribución, lo llamamos inmediatamente y por si acaso, por iniciativa de nuestro alcalde y mía como ya eh, de secretario la hemos multado a la empresa eh, que está distribuyendo con 5 mil bolivianos por incumplimiento al contrato porque no puede ser de que el lunes y martes no salga distribuido el desayuno por lo tanto se le, hizo, se le hizo la sanción correspondiente. ¿Qué empresa es la que está haciendo multa? Eh, no me acuerdo, CJ algo así, no pero la que se ha rescindido el contrato es es EVA una empresa eh, eh, del gobierno, pero no porque sea la anterior gobierno, simplemente porque hubo un cumplimiento de contrato de no entregarnos la leche, dieron sus justificativos porque eh, es una empresa que tiene su planta y Ibigarsama y están los bloqueos y, y por lo tanto era imposible que llegue no entonces eh, se ha rescindido contrato en mutuo acuerdo ¿Se recuerda el monto que tenía de, de contrato a la empresa? Eh, era un algo así de 1.200.000 olillanos ¿no? pero ya era un saldante que nos quedaba de 160.000 olillanos eh, donde eso ya eh, prácticamente por mutuo acuerdo queda, EVA ya queda fuera ¿no? ¿Y ese remanente en qué se va a utilizar o va a ir a, a saldo de caja? y, eh, y... Eh, Ese remanente nosotros no podemos dejar a los estudiantes antes sin desayuno por lo tanto eh, la empresa que estaban porque eran dos empresas que estaban adjudicadas en tema de desayuno uh -huh. ese remanente va a ir a, a otra empresa le vamos a hacer una ampliación de, de contrato para que no falte el desayuno a, a los niños no uh -huh.